¿Suspiráis? Pues por, por, por si me oponéis así, me quedo. ¿eh? Yo, claro, yo, ahí, ahí, muy bien. <risa> ay, I, i, i, i. que hay que pirarse. Dice, me da, date el piro, pichi. <risa> pues ala, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puentes de los suspiros. Así, ah, nada más y nada menos. Ah, ¿no? Y orígenes Hola. diferentes. Bueno, orígenes, formas, colores, materiales y, y de líos. Un lío, amor Que yo creía que el de, el de Venecia... Que el de Era Coleco, el auténtico, ¿no? Tengo yo una foto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 Hombre, me duró... Me duró veintitantos años, que no puse más. Me duró poco, dice. Demasiado. En veintitantos años, algunos nos ha dado tiempo de casarnos unas siete veces. ¿Verdad que sí? sí. Pues no, no y bueno. ocho. Yo, gracias a los mosquitos, pero supongo que un besillo sí nos daríamos diciendo... La, la foto está sin besillos, porque es que estamos hablando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 Eh, detrás de una puerta el, el, ahora ahora que te dice, pueden poner una, una, te pueden poner una multa en aquellos tiempos de en cumplir? aquellos tiempos, y ahora no te ponen una multa, pero mira, <risa> es que ahora que dices eso leí el otro día una entrevista con Tamara Falcó, que habla de su novio actual Ay, Dios, va eh, y dice, bueno, tienes un nuevo novio, ¿no? y, y dice sí, sí, estupendo eh, o ya ha dado un beso, y dice no, no nos hemos dado un beso, pero hemos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 Amor lo que tenía mi marido dentro de los pantalones, menos, claro, o sea, no podéis imaginar pero lo que de... era el desconocimiento pero, total y absoluto. Eh, pero eso dices antes de casaros. Hombre, nosotros aprendimos a, a hacer niños con el Kama Sutra. <risa> nada Mi biografía bestia, con la casa ¿no? casaos y bendecidos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 ¿Esto qué es? ¿Una funda para el ¿Qué, dice, qué dice? ¿Y es que es un pito? <risa> qué, horror. De, ¡Qué horror! De verdad lo que se ha vivido en este país hace cuatro días. ¿eh? Pero pero suspiraba mucho Ana en ese momento. No, pero hemos pasado de no al, al demasier. Entonces yo lo dejaría todo en un término medio. Sí, claro. Vivimos un mundo muy muy moralista también todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pues tuyo. ¡Ja, <risa>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 No, sí, hay que vivir la vida y hablar con la abuela a ver Sí, si y estar en la cama un poquito que no está nada Claro, y regalar, y regalar el Kama Sutra Ahora, por si tiene dudas Pero oye, es, es divertidísimo Que no, que no, que no sabes dónde metes una pierna a la otra La de más allá, tú sabes que follón Ah, por cierto, Nunca que fue en, en Cajurajo y lo vi Y dijo, ¡ay, qué bonito! O sea, que muy bien ¿Habéis visto las posturas esas que está, tiene un señor Que tiene una señora a la otra encima, a otra a los lados Y encima está tocando a otras?